MUNDOFONÍAS Mondofonías. Estáis, os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tsidane y Juan Antonio Vázquez, y que se retransmite a través de esas 39 emisoras en 16 países a lo largo y ancho del planeta. Un programa, como sabéis, también dedicado a explorar las músicas más maravillosas, músicas de raíz de cualquier parte del universo. Y hemos comenzado con este grupo de sonoridades colombianas, pero cuyos miembros están principalmente instalados en Suiza. Es el Palenque La Papayera que con su disco Ramón en Palenque pues nos ofrecía una buena ración de excelente música, excelente ritmo de raíz colombiana como esta pieza que hemos escuchado, Periquito con arroz. Vamos a tener un inicio algo tropical aunque después nos vamos a zambullir en mucha música portuguesa pero eso será dentro de un rato. De momento vamos a continuar ahora por África con la Gambé Brass Band. Boa y a shelu a me rule sinume. Why sherodo che to we to me we sin u me Waya to hole we sin hon go ron hole we Why u me Buaya me hole we sin hey. Waya sherodo to me hole we sin u me to me I go, we no man. Oh, my my Nlo si me hole we no ma di oda gbe Nlo mo me ho we no O me ro si me ho re we no ma di oda gbe Nlo mo me ho bo we no tu wa to me ho we si ho wa ya to me ho we si ngbo wa ya se to me ho we si ho wa Ofi mu, fi mu, fi mu, aguago. Yidora meho, onderbrei vu yidora meho. Fi ba, fi ba, yidora meho, aguilifu yidora meho. Fi ba, fi ba, yidora meho, onderbrei vu yidora meho. Fi Vripatata. Je doet aan mijn hoop. o de bevuid door aan mijn hoop. Bril, bril, oh je I will A wiya wiya le mi sepo me ho me ho me na no tode me na e to ro na roponja. Epe wiya wiya le mi sepo me ho me no kwele gbe na we kwe ro na igbon. Awi wiya wiya le mi sepo me ho me me no kunde nu na e agun ro na lugbonja. Epe me ho no e Your pony sepo me rou, hu. me roule si you estante, ou yo pony me rou, me isek bon menu hu roule, ou si tan hu me isek bon menu hu roule, ou yena s'en rou no si, hu si meho bina, me ni no don yoc bau, no si meho bina, ni no don yoc Ulo e ma oubi Depe wiya wiya le to me de, to me na de we, a we, a we a de me na na de re. na me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 Es el nuevo trabajo de la Gambé Brass Band, esta formación que ya lleva más de 20 años trabajando estos ritmos, estos sonidos. Su último disco, su nuevo trabajo se llama Go Slow to Lagos. Vamos despacio hacia Lagos, la capital de Nigeria, aunque ellos son de Benín, de un país vecino. Y esta pieza se llamaba Ashe. Una palabra que sin duda le sonará a mucha gente, por ejemplo en Cuba, porque es una palabra del idioma yoruba, el idioma africano, que como muchas otras pues se ha trasladado a territorio americano. Así es una palabra de buenos deseos, de bendición. Vamos a continuar también con algunas influencias tropicales, pero como decíamos nos vamos a ir ya directamente a Portugal, que va a ocupar buena parte de la edición de hoy de Mundofonías. El grupo que nos visita es un trío, se llama Caixa de Pandora y está compuesto por tres excelentes instrumentistas. Rui Felipe Reis en el piano, Cindy González en el violín y Sandra Martins en el violonchelo y en el clarinete. Les vamos a escuchar en esta pieza que tiene mucho intríngulis, Machimbombo.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 Otários. Soam canções, versos com rimas, temas vários: barcos sem velas, lenços brancos destroçados, carinhos de faca e alguidar, aligeirados, tangos cruéis, com uma rosinha na boca, brancas, vermelhas, amarelas, coisa pouca, danças com pernas de suores entrelaçados, tão sensuais a roçar cantos de fadas. Foram chorados com historinhas de amor E um fanatismo que até perdeu a cor Chamas acesas de paixões tão violentas Heróis amantes, beijos com sabor a menta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 hemos continuado por Portugal con producciones recientes y seguimos en trío después de haber escuchado a Caixa de Pandora este otro trío se llama As Tres Marías ellas son Cristina Baselar, cantando, tocando la guitarra y componiendo además. Fátima Santos en el acordeón y Janina Jmelik en el violín. Es decir, ninguna se llama María, pero son las tres Marías. Su disco se llama Bipolar y se abría con este tango dos desesperados que acabamos de escuchar. Continuamos en Mundofonías y seguimos de tríos. Y en este caso también tríos íntegramente femeninos. Este se llama Espiral, vienen desde la localidad de Águeda y lo forman Emiliana Silva violín, Lara Figueiredo en la flauta travesera y el flautín y Sara Vidal, que toca el arpa celta la guitarra, la pandereta gallega y canta. Sara Vidal, pues muchos la conoceréis por haber sido parte durante mucho tiempo del grupo gallego Luarna Lubre. Pues bien, de vuelta a su tierra portuguesa, se sigue acordando de Galicia porque en el repertorio de este grupo está muy presente, junto con otros territorios atlánticos como puede ser Irlanda, Escocia o Bretaña. Esta es la muñeira de Freixido, seguida de una pandeirada en la interpretación de este trío portugués, Espiral. Y después de estas producciones recientes que nos llegan desde Portugal, nos vamos a algo que no es reciente pero sí es eterno, la voz de Amalia Rodríguez. e banal na história da bebedeira e aquela casa velhinha é um padrão imortal velha taberna nesta Lisboa moderna é da taxa humilde eterna que mantém a tradição Hortas, para o teu balcão catar E os fidalgos e os artistas De um praia e horas mortas Ouvir o pau de cantar Velha taberna Nesta Lisboa moderna És a taxa humilde eterna Que mantém a tradição Amalia Rodríguez nos traía esta pieza, Atendiña, es una de las que forman parte de un trabajo que se acaba de publicar y que abre una serie Archivos do Fado, Archivos del Fado, volumen 1. Y editado por el sello portugués Tradison y con la colaboración de la Universidad de Aveiro. Y bueno, en este disco se demuestra que no solo es un auténtico fenómeno del fado Amalia Rodríguez, sino de cualquier cosa que se le pusiera por delante. La hemos oído cantar en italiano, en castellano, maravillosamente. Y de hecho lo vamos a hacer de nuevo con una copla que fue muy famosa por la interpretación de Imperio Argentina, por ejemplo, aquí en España y también por otros muchos intérpretes. Los Piconeros en la voz de Amalia Rodríguez. La sierra cantando con el lucero, con el lucero. Ya viene el día, ya viene mare. Ya viene el día, ya viene mare. Ya alumbrando su los olivares Ya alumbrando su clara olivares Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no. Como no lo hace río ninguna, lo quiero yo. Me piconeyo con pico, Por tu culpa, culpita yo tengo, negro negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita yo tengo, negro negrito mi corazón. Baja de te ya de Pelo mari en el sombrero, una cinta que dice, por ti me muero, por ti me muero, ya viene el día, ya viene mar, ya viene el día, ya viene mar, ja, alumbrando su clara al ja, alumbrando su clara l'Olivare. Ay, que me een que no, como no te niet ninguna, te quiero yo, mi pico meer zien. Ik wil je niet meer zien. Ik wil je niet meer zien. Ik wil je niet meer zien. Ik wil je niet Dímelo zien. Ik wil je wat programma hij en la radio, que es el que a ti te entretiene? Pues houdt? tiene que ser Pues vaya fácil que es een wereld, Pues hemos continuado, como os decíamos, por Portugal, y en este caso con un instrumento que es inseparable del fado, como es la guitarra portuguesa. La guitarra portuguesa que quizá desde la perspectiva al otro lado de la, de la frontera ibérica pues se parece más a una, a una mandolina o a un laúd, Igual aquí no le llamaríamos guitarra, pero es el nombre del instrumento, guitarra portuguesa, y de hecho, como digo, es el instrumento que aporta esa melodía, esa sonoridad y esos adornos tan característicos del fado. Y se acaba de publicar un disco que es guitarra portuguesa Antología, un disco editado por el sello Seven Muses, un sello portugués especializado en ediciones históricas. Y con él vamos a estar durante un ratito en esta edición de Mundofonías. Ya lo hemos hecho con la música de Jorge Tuna y Jorge Godiño, estas varias soins en si menor. Y continuamos con otro Jorge, Jorge Fontes, novas varias soins en la. guitarra portuguesa de Jorge Fontes, un músico que acompañó, por ejemplo, en sus tiempos. A Amalia Rodríguez y que posteriormente pues lleva a acompañar también a músicos de nuevas generaciones como José Afonso, como sabéis tuvo un papel relevante en la revolución de los claveles de Portugal y seguimos con más guitarra portuguesa, en este caso un intérprete de la Alfama nacido en ese barrio de Lisboa ese barrio tan castizo hace ya más de un siglo aunque ya falleció en los años 80, él es Jaime Santos Jaime Santos nos traía estas variaciones en la menor, sones en la menor, la guitarra portuguesa protagonista en esta edición de Mundofonías durante estos minutos a través de este disco, Guitarra Portuguesa Antología, que seguimos explorando ahora con las interpretaciones de Fontes Rocha. Si nuestro anterior guitarrista venía de, directamente desde el corazón de Lisboa, de la Alfama, este viene del norte, viene de Oporto, así que escuchamos esta pieza, Sound. Thank mm -hmm. you.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 Seguimos explorando la sonoridad de la guitarra portuguesa a través de este recopilatorio Guitarra Portuguesa Antología. Escuchábamos ahora a Antonio Besa, estas variaciones en re. Él solía acompañar a la cantante Mariada Conceição, de hecho, era su marido, así que normal que, se, que estuvieran juntos bastante rato. Pero bueno, aquí le escuchábamos en solitario, con su guitarra nada más y estas variaciones. Seguimos con más intérpretes de guitarra portuguesa, en este caso nos visita Armandinho. Armando Augusto Freire. Vivió entre 1891 y 1946. nació y murió en Lisboa y bueno pues aquí estaba su legado, este fado en mi menor, no confundir con Armandinho, el también guitarrista y mandolinista, excelente por cierto de Brasil, que es de una época bastante más moderna de la actualidad, vamos a continuar con más guitarristas portugueses una de las grandes figuras de este instrumento es quien nos visita ahora, Carlos Paredes <música> serán las variaciones en si menor, variaciones en si menor que nos traía Carlos Paredes con la guitarra portuguesa instrumento que ha ocupado buena parte de esta edición de Mundofonías, que ya va llegando a su despedida un programa que hacemos, como sabéis, desde Madrid Araceli Chidane y Juan Antonio Vázquez que se retransmite a través de esas 39 emisoras a lo largo y ancho del planeta, en 16 países que nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio arroba mundofonías.com también nos encontráis en Facebook, en Twitter y por supuesto en nuestra página web mundofonías.com tenéis toda la información Sobre los artistas, los títulos de las canciones que suenan, los discos a los que pertenecen y la posibilidad de escuchar los programas cuantas veces queráis. Nos despedimos con otro guitarrista, otra de las piezas incluidas en esta edición, en este disco, Guitarra Portuguesa Antología. Se trata en este caso de Acadio Rocha y estas varias soins en mí. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.